Mi compa de corona del rey dice, ¡Ahora! Y compa Karim. Esta melodía la grabé con mi viejo. Y ahora tengo el honor de grabarla con usted, compa. Honor y respeto, compadre, siempre. Y arriba en la dinastía, elizal compadre. Qué bonita la mujer es, cuando no piden dinero. Qué bonita la mujer es, que siempre dicen, te, te quiero. No como nada, no como esa boca cuando se sueltan hablando desde el dios del cielo las haya, caray, caray, pero qué caray. Yo vasilón con el corazón, pero sin disloco satisfacción. Las ricas y que lindas son. Y que las quiere Su servilleta, copa. Ay, ay, ay. Así nomás, compa, juez. Échale corona del rey. Y este verso va para los que se quieren casar próximamente. Agua. Tú usó el piedrazo, compa. <risa> y dice, compa. Pobre de lo que se casa, no sabe lo, lo que se que pierde. Se pierde. Si quieres salir de casa, en la puerta lo detiene. Yo por eso no me caso, para no molestar a nadie. Yo por eso no me caso, para que nadie me regañe. Caray, caray, pero que caray. qué cara, que va si no, con el corazón. Pero si digo con satisfacción, a mí me No hay cosas más lindas que la mujer, compa. Verdad Dios, compa, y la he heche. No es muy viejo. No es no, eh, ¿eh? compa. De la casa a mi trabajo, de mi no. trabajo con relajo. Aunque yo me ande cayendo, yo nunca, nunca me rajo. Ya yo con esto me recuerdo, despido, voy a echarle a la rompola. Yo me siento en la bola aunque amanezca chirola caray caray pero qué caray Yo así lonco el corazón pero sin de locas de pasión viejas que alenda son Saludita